¿Cómo le va, Pascual? Hola, Lautaro, buen día para vos, para Valentina y a toda la audiencia. ¿Qué nos puede decir qué es lo que ocurrió en su localidad? Mira, eh, si yo tengo que ser realista, nada que me sorprenda. Porque lo que sucedió anoche en el Consejo Deliberante ya había sucedido hace un año atrás, en las primeras preparatorias. Uh -huh. Ya habían votado de manera conjunta. Bueno, hoy, eh, anoche mejor dicho, eh, nuevamente sucedió eso a pesar de todos nuestros esfuerzos de trabajar por la unidad, algo que yo desde antes de ser candidato traté de buscar la unidad, nunca se pudo, eh, y bueno, y siguen en una misma línea. Y no sé, nosotros los peronistas decimos que dentro del peronismo todo, por fuera a nada, o sea, el, eh, nosotros tenemos muy claro quién está parado en la vereda de enfrente. Eh, podemos tener diferencias eh, dentro de nuestro movimiento, pero sí tener muy en claro quiénes son los que están en contra de los intereses de la gente, que en definitiva es lo que, que siempre es la bandera del peronismo, Bien, para qué... por, por el pueblo, por la gente. Para... Bueno... Eh, Evidentemente, el representante del Frente Barrial eh, peronista decide jugar con los representantes de Juntos por el Cambio, Bien. que no se son otras las que las banderas que ha levantado Macri y que ha acompañado el radicalismo. Si, ¿Para, para, para del Frente para que... Barrial se considera que es mucho más potable acompañar a esos espacios antes que a un municipio que representa al Frejupa, del cual a nivel provincial ellos son partes, entonces queda en una absoluta contradicción que a nivel provincial estén dentro del espacio del Prejupa y en las localidades como Uriburu eh, hacen un espacio unipersonal, un bloque unipersonal, jugando de aliado con Conjunto por el Cambio o Cambiemos, como le quiera decir. Pascual, para que se entienda bien, eh, el representante del Frente Peronista Barrial, Ángel Rosero, que llegó al Consejo Deliberante con la boleta del Frejupa, se alió a la oposición, es decir, a las dos edilas de Cambiemos y se repartieron los cargos adentro del Consejo Deliberante. Exacto, el, el referente de, del Frente Peronista Barrial se queda con la presidencia, la vicepresidencia queda para una de las concesales de Cambiemos y Y la Secretaría del Consejo también queda para una representante de Cambiemos. Ahora... Los eh, concejales, sí. Eh, Pascual, ¿por qué piensa que el representante del Frente Peronista Barrial se alía con las edilas de Cambiemos? ¿Qué es lo que está buscando? Mirá, yo te voy a decir algo. Yo estoy hablando con vos por una cuestión de respeto hacia un medio como el de ustedes, que siempre están atentos a lo que pasa pero en realidad acá los que tienen que dar la explicación es el referente provincial de del Frente Peronista Barrial que está perdiendo daño. Uh -huh. Él es el que tendría que salir a hablar y decir cómo es que entran en esa contradicción, que a nivel provincial sale hablando que es parte del Frejupa y en Uriburu votan con Cambiemos o que pero voy a ir más allá. Hace pocos días fue con el diputado Taco Marina en Santa Isabel A plantear que era un golpe institucional lo que hacía el viceintendente votando junto al conjunto con las de cambiemos, cómo puede ser que hacen ese planteo en Santa Isabel y en Uriburu hacer lo contrario o sea acá los que tienen que dar explicaciones al conjunto del peronismo y a las líneas que componen el frejupa el frente barrial peronista. digo queda en una absoluta contradicción yo mi análisis. O sea, o en realidad, yo no eh, hemos hecho hasta lo imposible por, por por trabajar siempre por la unidad. Ahora, yo no puedo obligar a nadie eh, que, que sea parte del espacio que dicen representar. Esto se trata de convicciones, se trata de entender la posición política e ideológica que vos te parás ante el electorado porque él nosotros le ganamos la interna y ellos se suman por la minoría. Nosotros ganamos por el voto de la mayoría y él, concejal en este caso, debería responder a esa mayoría. En todo en todos los ámbitos municipales, provinciales y nacionales, nadie se atreve a pensar de de, de que debe dejar al oficialismo Sin un lugar preponderante como es la presidencia. Supongamos, juntos por el cambio y las demás minorías no se juntan para que Massa no sea el presidente de la Cámara de Diputados. Y en y si vos mirás a nivel provincial, está sin estar escrito eh, un respeto a la institución de que es para quien ganó la elección y tuvo el voto de la mayoría que es tener la presidencia del Consejo como un un sentido de acompañamiento. Entonces, justamente anoche se entró en una discusión o en una charla, entraron, de que las concesales de Cambiemos hablaban de que ellos estaban votando a un candidato a Frejupa. No, no, ahí está la equivocación. El candidato del Frente Peronista no real decidió hacer un bloque unilateral. ¿Cómo complica esto su gestión? ¿Cómo? Complica esta su gestión? ¿Cómo? ¿Cómo complica esto a su gestión pascual mira la primero primero que es una falta de si se quiere una falta de, de responderle a todo el electorado que, que lo votó y, y bueno y yo nosotros ganamos y deberíamos ganar la, la mayoría en el consejo porque en las localidades como uriburu tenemos cinco concejales. Quien gana se lleva la mayoría, que son tres, y la minoría se lleva dos. En este caso, nosotros que somos los que ganamos la elección, eh, estamos en minoría porque eh, el Frente Barrial Peronista juega abiertamente en uriburu con Cambiemos. Uh -huh. Entonces estamos en minoría y, y bueno, eh, nosotros... Tenemos la tranquilidad, que le ponemos todo el esfuerzo, la seriedad, la responsabilidad, la transparencia. Ahora, no estamos lejanos a que así como se te quedan con la presidencia, pase de que quieran ir por más, como sucedió en Santa Isabel. ¿Usted piensa que le puede ocurrir lo mismo que a Marta Paturlane? O sea, no sé no me quiero meter en un terreno que no conozco, que como es el municipio de Santa Isabel pero que hay una abierta decisión de, de obstruirnos en ese aspecto o de quedarse con un lugar que preponderante, que es el presidente del Consejo Deliberante, que es en quien yo me tendría que apoyar, que debería responder al oficialismo, porque somos los que ganamos, eh, es eh, dejo la pregunta abierta, ¿hasta dónde? ¿o cómo? ¿Cuál es...? El fin eh, nosotros eh, decimos que bueno es una explicación que en definitiva tiene que dar el frente peronista barrial y hacerse cargo de sus contradicciones y explicar al conjunto de, del peronismo y todo todas aquellas fuerzas que componen el FREJUPA el comportamiento mhm. Uh -huh porque además se, bueno como se difundió en los medios los representantes de los otros dos representantes del frejupa se abstuvieron de esta manera también avalan el reparto exacto o sea lo que acá está claro es de que había un acuerdo y un acuerdo del cual no nos hicieron parte entonces no se puede avalar lo que no se comparte y lo que va en contra de lo que institucionalmente sucede en todos los consejos deliberantes eh, o todos los ámbitos legislativos, que las presidencias son para la mayoría. Entonces, bueno, es el escenario que nos toca. Nosotros le ponemos todo el esfuerzo y todo el empeño y, y vamos a seguir trabajando, porque esto a nosotros en definitiva nos fortalece, porque, porque está en nuestra esencia y tenemos una responsabilidad y nosotros sí vamos a responder a esa mayoría que nos votó, para hacerlo mejor para Uriburu, y también aquellos que no nos votaron, eh, hacerlos parte de esta gestión, como lo venimos haciendo y como y con, con las cosas que venimos haciendo. Bien. Eh, reitero la pregunta, Pascual, porque por ahí no quedó claro. ¿Cómo piensa usted que va a afectar eh, en los hechos, prácticamente, a su gestión esta repartija de cargos adentro del Consejo Deliberante? mira ¿cómo va a afectar? Va a depender de la voluntad de la oposición. O sea, nosotros podemos presentar un proyecto, bueno, el, el Frente Peronista Barrial nos dejó en minoría, así que nosotros presentaremos un proyecto y estaremos expuestos a la voluntad de Juntos por el Cambio y el Frente Barrial si nos acompañan o no, como tienen la mayoría, si están si ellos están de acuerdo en acompañarnos nos acompañarán y si no nos entorpecerán en lo que presentemos. Eh, o sea, eso lo vamos a ver en el andar. Bien. ¿Cómo ha sido hasta ahora la relación con los, las concejalas de Cambiemos? mira el, el año pasado, cuando fueron las preparatorias, eh, también se dio el mismo planteo, eh, y nosotros eh, fue, fue tenso todo el principio, y después fue como que la situación mejoró, ¿no? pero Amén de eso, nosotros estamos permanentemente haciéndolos parte. No, no es que nosotros tenemos un enfrentamiento con el Consejo Deliberante. Nosotros los estamos haciendo parte de la gestión. Eh, inclusive, mira, te voy a contar algo. Los municipios, los municipios reciben eh, un programa que es de la Administración Provincial de Vivienda Que se llama soluciones habitacionales, bueno, nosotros eh eso es facultad del ejecutivo decir o, o ver dónde está la problemática o quién está necesitando una solución habitacional. bueno, generalmente los ejecutivos deciden ello, bueno eh, y que lo que corresponde, pero bueno en un ámbito en donde uno quiere hacer más partes, yo le cedí a, a los adjuntos por el cambio que dentro de ese conjunto que teníamos para ayudar, ellos también decidieran eh, a gente que considerara. O sea, eh, hasta esa apertura, digo, uh -huh. ¿no? También hemos acompañado a gente del Frente Peronismo Barrial. Nosotros eh, creamos la bloquera municipal y en la bloquera municipal eh, pusimos gente del Frente Peronista Barrial, Eh, o sea, estamos tratando siempre de ser parte. Creemos que esto es el trabajo conjunto. Hoy es tiempo de gestionar y de acompañarnos. Cuando llegue el momento de las elecciones, y bueno, ahí se verá si hemos hecho una buena gestión y que la gente decida, y se verá si ellos se quieren presentar, eh, si quieren seguir trabajando de manera aliada junto por el cambio del Frente Barrio Peronista, y que lo decida la gente. Pero digo, este es tiempo de gestionar es tiempo de acompañarnos, de trabajar en conjunto, porque en definitiva es fruto para la gente. Eh... Así que después de, de ese proceso de tensión, eh, hubo un acercamiento y se pudo trabajar mejor. Y yo eso lo aplaudo y, y quiera Dios que podamos seguir este año. Bien. Pero, a... pero bueno, nos volvemos a topar con esta situación. Estamos hablando con el Intendente de Uriburu, Pascual Fernández. La última consulta, Pascual... Eh... ¿Piensa que este alineamiento, si se quiere, eh, tiene que ver con el año electoral que estamos transitando? Hay ciertos movimientos también dentro del Partido Justicialista, se están definiendo algunas candidaturas. Eh, ¿Qué es lo que piensa usted o qué lectura hace de, de esto? Mirá, eh, mi lectura es que esto es una absoluta contradicción, eh, porque el Frente Barrial Peronista a nivel provincial está dentro de Frescupa. Uh -huh. El diputado Avendaño, que yo ayer hablé con él, porque yo hasta último momento intenté de que no volviera a suceder y entonces creo creo que tenemos que sincerarnos y, y poner las cosas sobre la mesa y si va a haber una unidad que esa unidad sea real y y, y no sea un mero discurso y qué le dijo a bendaño mira Y yo me gustaría ser respetuoso de las cosas que me dijo eh, pero bueno eh, en su momento él me planteó de que que no avalaba esta cuestión y que iba a tratar de interceder ahora la realidad es que el año pasado me dijeron lo mismo y actuaron de la misma actuaron igual que esta vez entonces viste es como que pareciera que hubiera un teléfono descompuesto pero pareciera que hubiera hubiera un teléfono. hoy he recibido llamados de intendentes eh, ayer tuve el acompañamiento a través del secretario de asuntos municipales del gobierno provincial estuvo presente acompañándome o sea yo siento un respaldo pero bueno yo eh, también me parece de que hay que salir del plano discursivo y, y estas líneas eh tendrían que, que poner las cosas sobre la mesa y, y decir con quién van a jugar. Si van a jugar con el Frejupa de manera real o, o van a... Yo digo, eh, no se puede levantar la mano izquierda y pegar con la derecha. En Uriburu levantaron la mano izquierda y me pegaron con la derecha. Es, eh, por eso digo de que aquí el que tiene que salir a dar respuesta es los referentes eh, la que fue candidata en Uriburu por el Frente Barrial que fue que llevó a este chico como como vice intendente y que hoy integra el Consejo Deliberante y que votó con Cambiemos y también el referente provincial. Son ellos los que se tienen que hacer cargo y dar explicación al conjunto del peronismo y de la fuerza que nos acompañan eh de esta contradicción porque justamente se vienen las partidarias y, y las partidarias, el gobierno provincial y con muy buen pino está trabajando y mucho por la unidad, a nivel nacional ya se hizo también. Entonces, que esa unidad sea acompañada por hechos concretos. Gracias, Pascual. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Pasaba por la mañana, Kermesera, el intendente de Uriburu,